Y ahora con ustedes, su amiga, la servidora social de Puente Alto, la doctora Soledad Barría en su programa Puente Alto Puede Más. Grandes temas de conversación, grandes invitados, un aporte a Puente Alto a través de los amigos que nos visitan, nos escuchan y comparten su programa. Puente Alto Puede Más. Con usted, con ustedes la doctora, Soledad Barría. buenos días, amigas, amigos de Puente Alto, con este coro que hicimos de Puente Alto, puede más. Eh, con Juan Carlos lo saludamos en una nueva audición eh, en la radio Puente Alto. Yo quiero eh, contarles que hoy día vamos a tener un gran invitado, un abogado especialista en la cosa laboral, porque él es eh, abogado de la inspección del trabajo acá en la zona cordillera eh, se llama Pascal Berino, ya se los voy a presentar, pero les cuento esto para que tomen el lápiz y el papel anoten el teléfono de la radio, preparen sus preguntas sus intervenciones, porque nos interesa que conversemos de los derechos laborales y especialmente de algo que está súper de moda que es Eh, de la reforma laboral vamos a ver si podemos tener algún otro invitado en el curso de la eh, de esta hora de conversación, pero les digo inmediatamente que pueden escribir al Facebook de la Radio Puente Alto o bien eh, llamar al número 22 872 7871 repito, 22 ...872-7871, la radio Puente Alto, para que usted, amiga, amigo, participe... ...y participemos todos de esta construcción de una nueva legislación eh, para lo laboral. Pero antes de entrar en este fondo del tema, quiero darles algunas uh, noticias y novedades. En primer lugar... Eh, la semana pasada estuvimos con la directora del PRODEMO Recuerdan ustedes Hablando respecto a la situación de la mujer Y al día de la mujer Esto fue el día 8 de marzo Como ustedes bien han sabido Ha habido algunas reuniones para conmemorar También hubo una reunión acá frente a la gobernación eh, Dirigida por la gobernadora doña Vanessa Marimón donde se estuvo recordando, haciendo un pequeño balance respecto a los avances y también lo que nos falta. Pero yo quería, amigas y amigos, eh, decirles que hay un tema muy, muy preocupante y que es el aumento de los asesinatos a mujeres por causa machista. Fíjense que llevamos en este poco tiempo del 2016 llevamos ya 11 mujeres muertas por sus parejas y de una manera muy violenta, pero no solamente 11 mujeres muertas sino que otras 20 que están han sido casos de homicidio frustrado, en que estuvieron a punto de eh, terminar de matarlas y han estado gravemente enfermas por lo mismo entonces amigas, amigos Acá seguimos teniendo este tema de la violencia eh, de género, la violencia contra la mujer y tenemos muy fuerte que decir basta ya, no puede no podemos eh, seguir eh, en esto de la violencia. Quería eh, decirles esto porque creo que eh, nuestra comuna no está ajena a este doloroso hecho de las muertes de las mujeres. La verdad es que por el porque la, muchas veces los hombres sienten que la mujer es propiedad de ellos. Entonces se pueden hacer cualquier cosa incluso eh, matarla. Bueno, eh, otro un poco un tema un poquito más uh, agradable es que este día de la mujer eh premió a algunas puentaltinas que yo quiero contarle a los y las que nos escuchan. Fíjense que desde hace desde el año pasado el CERNAM, el Servicio Nacional de la Mujer, eh, empezó en conjunto con uh, el gobierno regional eh, metropolitano a entregar un premio que se llama Premio Elena Cafarena. A lo mejor ustedes no saben, pero Elena Cafarena fue una mujer maravillosa, abogada también como eh, nuestro invitado, pero esta mujer en que nació el año 1903 y luchó por los derechos de las mujeres toda su vida eh, hasta que eh, falleció entonces se está entregando este premio que se llama Elena Cafarena una gran distinción a la cual fueron eh, propuestas dos grandes puentealtinas una gran dirigente social eh, que ha estado tantas veces con nosotros aquí en la radio Angélica Hernández presidenta de eh, la el centro apoyo poblacional puente alto y gran eh, trabajadora también en la fundación eh, puente alto puede más ella fue propuesta eh, al premio elena cafarena y también lo fue nuestra concejala Carmen andrade por su aporte al tema de las mujeres y a ella se le entregó este premio. Bueno, esa es una noticia eh, positiva. Al final de esta audición voy a contarles de los talleres de circo que estamos realizando en distintas partes de eh, la comuna para invitarlos a todos y todas que eh, se sumen a esta iniciativa del circo social. Muy bien, pero ahora vamos al tema de fondo, así que prepare su eh, participación en conjunto con nuestro invitado, repito, eh, don Pascal Merino, abogado de la inspección del trabajo acá en la provincia Cordillera. Muy buenos días, Pascal. Aquí tiene que acercarse más a la... Muchas a la... gracias. Encantado de, la, de haber recibido esta invitación y, por cierto... Eh, honrado con una compañía como la suya muchas gracias pascal eh, nos interesa mucho que conversemos porque eh, está bien agitado el tema laboral en estos días qué opina usted a ver no sólo agitado sino que yo diría que en términos de de claridad para la población eh, es uno no entiende mucho de repente es muy que nadie entienda acerca de lo que está sucediendo en el Congreso la cantidad de indicaciones que ha tenido el proyecto original y por lo tanto saludable es ahora que estamos probablemente a puertas de que finalmente la nueva legislación prospere ¿qué significa este cambio? si uno revisa el contexto de, la, de las reformas estructurales que hubo un... Eh, ...o que se han tramitado durante este periodo en particular... ...sobre educación, la reforma tributaria... ...la verdad es que el sentido de la, de la reforma laboral... ...es bastante menos ambicioso. Pero que de todas maneras se calificó como el, la cuarta reforma... ...por así, así es, decir, después así de la tributaria que ya la tuvimos... ...la educación que ya tenemos gran parte... ...el lanzamiento de la reforma constitucional que va avanzando la reforma tributaria se dijo que era como la cuarta reforma no de hecho de hecho bueno hay un, un pequeño detalle Nos, el, el proyecto original o del programa no contenía la necesidad de una reforma constitucional no sino que es una nueva constitución sí. y en el fondo eso es lo que explica el contexto en que nosotros hoy día estamos discutiendo también las materias laborales en particular la reforma laboral, si bien es menos ambiciosa, no por eso es menos importante. ¿Tenemos algún problema con el micrófono? Ahí sí. No por eso es menos importante. Nosotros tenemos en la actualidad una legislación que tiene varios engendros. Y uno de ellos, a mi juicio, tal vez el más importante, eh, resabio de otros tiempos, digamos, no democrático, es el artículo 381 del Código del Trabajo. Esta norma, para decirlo muy en sencillo, comienza con una expresión que es bastante obvia y tal vez común para los países de la región, y es que el reemplazo de trabajadores en huelga está prohibido. Hasta aquí no tendríamos ningún problema, el punto es que el engendro sucede lo que dice después la norma. No obstante, señala, podrá reemplazarse a los trabajadores en huelga en determinados casos esos casos excepcionales en el día de hoy constituyen una verdadera regla general y si nosotros podemos poner este hecho en contexto, es decir, cuántos de los trabajadores de Chile realmente se encuentra sindicalizado Muy poco, pues. cuántos de los trabajadores incluso sindicalizados se encuentran Hacen afectos negociación a colectiva. un instrumento colectivo, ya ese pequeño grupo que realmente tiene esta posibilidad se encuentran de lleno con un problema que es que a la hora de ejercer su máxima herramienta de presión que es, es la huelga, la huelga eh, pueden ser reemplazados así es. bueno, es que yo creo, Pascal, perdón que yo sí. eh, <risa> hago aquí de, de abogado del diablo pero también <risa> sí. de intentar que los y las que nos escuchan comprendan cuál es la relevancia de lo que estamos discutiendo la legislación laboral eh, es lo que determina los contratos los contratos que son individuales, pero la gente al interior de una empresa puede agruparse en un sindicato para negociar mejores condiciones. Ahora, en Chile la cantidad de trabajadores sindicalizados es absolutamente mínima no es cierto no, exi no existe pero, eh, creo que es menos que el 10% es menos del 10% menos del 10% de todas las personas que trabajan están hoy sindicalizadas ¿por qué porque la antigua legislación que fue hecha en dictadura no le interesaba propiciar los sindicatos justamente muy por el contrario entonces justamente se trataba de disuadir Entonces usted tiene una empresa donde tenía un sindicato muy chiquitito, de alguna gente aguerrida, pero la mayor parte de la gente no estaba en el sindicato y daba lo mismo. Porque resulta que a la hora de negociar, el sindicato negociaba y después me daban todo las mismas cosas que se ganó con el sindicato, me la daban y a mí además no me retaban por así Eso decir es por estar en el sindicato la extensión de beneficios que es, Eso otro de los es, lo que es que yo creo que ese es un punto sí. muy importante de esta reforma porque un tema es cómo se fortalece la sindicalización de los trabajadores si es que todas eh, las personas van a finalmente tener los beneficios del sindicato que obtuvo el sindicato entonces resulta que, ¿para qué me sindicalizo? Pues, si voy a tener igual los beneficios y mejor no tengo los problemas con el jefe, ¿no es cierto? Y no estoy en el sindical. Entonces, yo creo que ahí hay un primer tema, quizás, eh, Pascal, eh, importante respecto a eh, el, el tema de la sindicalización. Si esta reforma efectivamente va a favorecer la sindicalización, ¿O no va a favorecer la sindicalización? Ese es un primer tema. Y qué mejor que, a propósito de sindicato, de poder eh, compartir aquí, también en esta audición de la Radio Puente Alto, con un amigo que ya ha estado en otras oportunidades, el presidente de la CUT eh, provincial también de Puente Alto... Don eh, Mario Aro, que se viene integrando a este programa. Muy buenos días, Mario. ¿Cómo estás, Soledad? ¿Cómo le va? Mucho gusto de que no, haya mí... podido acompañarnos. Sí, disculpe la demora. La verdad no, no, que vengo de esta bien. reunión eh, sobre un paro que viene para el día 22. El 22. Así que mil disculpas. ¿eh? Está bien, muy bien. Estamos conversando, Mario, con Don Pascal Merino, que usted debe conocer, está, abogado. Pascal? Muy bien. Eh, bueno. de la inspección del trabajo y estamos hablando de la reforma laboral pero eh, estoy yo tratando de explicar también a los y las que nos escuchan de por qué es importante una reforma laboral de por qué eh, es importante primero la, el fortalecimiento de los sindicatos uh -huh. y ese es un tema eh, que yo creo que ha sido quizás no es lo que más aparece en la discusión pública porque Eh, yo creo que se ha ganado una parte importante eh, y entiendo que ayer también el Senado votó favorablemente eh, el hecho de eh, que se prohíba eh, que eh, por ejemplo, si en una empresa un sindicato, díganme ustedes si estoy mal sí. o estoy bien uh -huh. si hay una pequeña, hay una empresa grande, pero hay un bajo porcentaje de gente sindicalizada sí, sí y resulta que se hace una negociación colectiva. Se obtienen mejoras. Uh -huh. Hoy día, en la actual legislación antes de la reforma, el jefe de la empresa podía llegar y decir ya, ahora todo lo que le estoy dando al sindicato se lo doy igual esto otro incluso más. La extensión de beneficios. ¿Qué es la extensión de beneficios? Uh -huh. ¿Eso se va a prohibir ahora con esta reforma o no? A ver, a ver, primeramente lo que ayer se votó en el Congreso tuvieron que ver con cuatro ejes esenciales. Ajá. Eh, uno de ellos, por ejemplo, es sobre la titularidad sindical. Y ahí eh, es, es todo un tema hablar de eso. En este caso, eh, la pregunta que usted hace es sobre la extensión de beneficios. Pero no olvidemos que el derecho a huelga también es sumamente importante. Obvio. Eh, respecto a la, a, a la extensión de beneficios, estamos hablando de los sindicatos interempresas. ¿eh? Y los sindicatos interempresas... ...hasta ahora han venido negociando... ...de hecho yo soy parte en Walmart... ...de un sindicato grande de ese tipo... ...por voluntad propia de la empresa... ...perdón, un poquito... ...usted habla de titularidad sindical... ...los, los, los temas eje... ...titularidad sindical, extensión de beneficios... Uh -huh. ...derecho a huelga y el cuarto... El, ...me perdió... El... ...la verdad es que ahí estamos... tan ah, están, están, mezclados, están no, no, mezclados... ...no, no, no, no... ...hay, hay un cuarto punto sumamente importante... Que, que tiene que, que ver más que todo eh, la, la forma como llega el, el trabajador a la, a la empresa y de qué forma se sindicaliza, en el caso cuando hay dos o tres sindicatos esa, ya. pero en esa parte yo creo que por lo menos se han puesto de acuerdo aquí hablamos, la verdad hay, hay que ser sinceros en esto lo que nos, nos interesa a los trabajadores en este momento no son los partidos políticos no, son los derechos claro, ni tampoco que eh, haya un quiebre al interior en, en algunos aspectos de la votación lo hemos visto, especialmente ayer que, ¿no? a, ayer se ha visto, por ejemplo, el caso de los de los interempresas cuando hablamos de interempresa estamos hablando que es voluntad del empleador querer o no hacer una negociación porque es una interempresa. Pero expliquémosle a los que nos escuchan que es una negociación interempresa, por favor porque no todo el mundo sabe de qué estamos hablando. Los interempresas lo que generalmente han negociado son acuerdos marcos, generalmente los interempresas por ley Eh, eh, no han podido negociar un, un contrato colectivo real eh, con derecho a huelga y, y, y con otro derecho que corresponde cuando uno hace un contrato real pero eh, perdón eh, mario pero a mí me interesa mucho la, la pedagogía quienes que <risa> eh, cuando estamos hablando de esto estamos hablando por ejemplo de los panificadores ¿no? okay. eh, en donde hay muchos panificadores mm. que son distintas empresas las Correcto. condiciones de trabajo de los panificadores, pueden negociarse uno a uno con su jefe o bien interempresa si es que eh, hay una negociación como transversal de los panificadores. Eso es? Por ejemplo, dentro de los panificadores. Ya. Dentro de los panificadores, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Eh, es una sola empresa? Ya. Pero los que realmente tienen el oficio de hacer el pan pertenecen a una empresa, a poner un ejemplo. Ah, la empresa se ha subdividido pero eso es, o sea, ya. una forma los múltiples root que llamábamos eso es, antes eso es, okay. eso es la plurifre, proliferar del tema de los root ha significado hacer una empresa con cada root ya y eso se ve en los panificadores se ve en los submercados, que por ejemplo eh, cada submercado es una empresa en el fondo ¿cierto? cada uno tiene un root ¿verdad? entonces, bajo ese prisma bajo ese punto de vista eh, lo que la empresa estaba haciendo es extender los beneficios, ¿por qué? porque son acuerdos en marco, débiles en el fondo, que lo único que hemos hecho es, dice el acuerdo marco, quien más el abogado que está acá puede dar fe de lo que significa un acuerdo marco son simples intenciones en el fondo es voluntad de la empresa, ¿no es cierto? Para, si usted me permite, para María, poder negociar si, sí, la, la verdad es que justamente el sentido que hemos ido dando a la, a, la, a la explicación es que dentro de la discusión que se ha suscitado a propósito de la reforma laboral lamentablemente la gente no entiende qué es lo que por está eso sucediendo. que estamos tratando tanto, de, de aquí dilucidar a la hora algunos de, puntos. de desenredar esta madeja yo creo que hay que partir por cuestiones todavía más esenciales vamos primero estamos hablando fundamentalmente de, de sindicatos y de la necesidad de sindic tener sindicatos, sindicatos, sindicatos de y tener sindicatos fuertes básicamente Perfecto. cuál es la idea un trabajador o un aspirante a trabajador cuando se enfrenta a su posible fuente de empleo lo que hace es negociar solo frente a una empresa grande. que es muchas veces ah, claro. más grande. Y por Hay lo tanto, una desigualdad de poder brutal ahí. Las condiciones ahí son muy desiguales. ¿Qué posibilidad tiene ese trabajador de decir, eh, no me gusta este horario, no me gusta la remuneración que usted ofrece? Tengo problemas de se seguridad, claro. porque por a veces no es de remuneración, son de condiciones. Lo chaval. toma o lo deja. Esta debilidad es reconocida a nivel mundial y por eso es que tenemos una legislación, no solo en Chile, sino que en todo el mundo, una legislación que reconoce la diferencia que existe entre empleadores y trabajadores y por lo tanto la legislación debe propender justamente a equiparar, a proteger a la parte que es más débil. Una de las herramientas principales de protección es que los trabajadores sean capaces de agruparse y ya no es ese trabajador solo que se enfrenta a la empresa sino que se sienta a negociar en conjunto con los demás Perfecto. uno de los elementos fundamentales de la etapa productiva es reconocer que los trabajadores son los que producen Obvio. por lo tanto aquel aquella amenaza permanente acerca de que si nos cambian las reglas entonces vamos a derivar en desempleo lo cierto es que hay un chantaje que se esconde pero que está arraigado en una falsedad porque los empleadores, las empresas, nacen para tener lucro y cómo van a tener lucro si van a prescindir de los trabajadores? No sólo una cuestión social o una cuestión de querer hacer las cosas, sino que es querer hacerlas bien, correcto. Ese empleador <coughs> necesita de los trabajadores como los trabajadores necesitan también necesitan del trabajo, de por supuesto. Entonces, eh, perdona un poquito. Entonces tenemos eh, que nacen las organizaciones de trabajadores ...para poder equiparar un poder eh, con eh, los uh, empleadores, ¿no? Entonces, eh, lo que está planteando aquí Mario... ...con bastante energía y que me parece muy bien... ...es que cuando el empleador en las condiciones eh, chilenas, por ejemplo... ...divide sus empresas, eh, hace que eh, se negocie parte por parte si es que no se permite una negociación interempresa que es un poquitito mentirosa, porque también ah, son, por supuesto, por supuesto. son a veces la misma empresa, a veces será interempresa y a veces será eh, ya. Y ese es uno de los puntos claves que entiendo que ayer, o sea que se había aprobado en la Cámara de Diputados, ¿Eh? y que ayer se cayó en la última votación del Senado y que será uno de los puntos clave en que se va a ver. En, en la tercera negociación, todavía, por todavía. así decir. Pero ahí quiero decir algo. Muy bien. La exposición del abogado, la cual completamente de acuerdo, sin embargo, nosotros estamos hablando de lo que es la negociación arriba. Pero todas las negociaciones, la gente debe saber que es en base a un código laboral que existe. O sea, nosotros no podemos salirnos de dentro del marco lo que significa la, eh, la, la Constitución del país y de ahí viene un Código Laboral. Es. es decir, Código Laboral que fue hecho en dictadura, sin bueno, ninguna conversación en no aquel momento. No sé mantenerse en ese tema Pero pero la verdad nada de lo que estamos hablando, de cómo negociamos, de las condiciones, todo, vamos a poder realizarla si no nos basamos en un nuevo código laboral. Es una rectificación del artículo 161, que es arbitrario, donde el empleador, cuando se le dé la gana, aplica el código 161 y despide un trabajador, ¿cierto?, bajo la lógica del código del artículo 161, sin embargo no no da eh, no, no cumple con lo que dice con lo que dice y el espíritu que encierra el artículo 161. Está bien. ¿Eso está en esta modificación o no? No, no está. El código del trabajo no se tocó para nada. Okay. O sea, no está aquí estamos hablando no de una reforma estructural de fondo, fondo. Por eso que los trabajadores no esperamos una verdadera reforma. Está bien. No, no por eso que vamos a hacer una nueva constitución Exacto, o sea, <risa> o sea, yo creo que deberíamos de empezar de abajo hacia arriba bueno, pero ¿cierto? algunas mejoras se pueden ir eso haciendo es. mientras tanto bueno esa es la frase de hoy en día en moda que los trabajadores poco lo compartimos porque eso de que algo es algo peores ¿ah? eh, peor es, nada, eh, es como no, está bien, es, pero es, la es gratuidad como... partió con un 50% ahora y para las familias Eh, eso es uh, muy importante yo me estoy parece, de acuerdo en el fondo parece. y tenemos que seguir luchando por una nueva constitución y por el cambio eh, final de la legislación laboral, claro sí. sin embargo claro hay sí. elementos acá que no son meros parches, correcto, porque correcto. lo que tiene que ver con sí, el incentivo sí, sí. a la sindicalización, por ejemplo, ¿Sí? a mí me parece muy importante no puede ser que esta herramienta mundial, que son los sindicatos ¿no? Eh, eh, nosotros tengamos menos del 10% de los trabajadores sindicalizados pero yo también soy enfático ahí, ¿eh? yo quisiera, siempre me ha gustado hacer un análisis para ambos lados a ver lo que pasa es que en este momento nosotros estamos hablando solo del empresario uh -huh. <coughs> estamos hablando de las pymes ¿eh? si mañana alguien pone una empresa una pyme por ejemplo ¿eh? que lo hace con pocos recursos y muchas veces propio, ni siquiera tiene la capacidad de poder sacar dinero para poder hacer una pequeña empresa Sin embargo, hay que cuidar eso con el tema de la sindicalización. Hay que tener mucho mucho ojo ahí, porque si eso hacemos, puede que las pymes también se vean resfriadas en algún momento. Pero si cuidamos aún eso, aún cuidando de esa parte, el análisis que yo invito a hacer es de altura, con altura de mí y con respeto, pero al, al interior de los sindicatos, ¿sí? ¿Cómo se manejan los sindicatos en sí? Porque también ahí hay que mirarlo. También, por hay que verlo, cómo cómo se manejan los dirigentes, hay que ver cuántas cómo... mujeres hay. Eh, cuántas mujeres hay? Por ejemplo, ¿Ah? pero cuántas mujeres no, por hay? Hay, hay? por ejemplo dentro de la dirigencia, no solamente como socio, no No, no, no, porque la, seguro la, la, que cuota, como socio son Muchísimas. Muchísima. No, yo estoy hablando de la dirigencia. caso el mercado somos más mujeres que hombres, ¿no? ¿Ah? pero sí en salud, claro. Yo digo que hay que mirar hacia adentro, porque hay que mirar cómo se manejan las cuotas. Está bien. Cómo sobreviven los sindicatos, que eso es importante pero nadie lo discute en este momento está bien pero eso no está dentro de lo que está, no está. Eh, siendo lo que pasa mario eh, que nos pone mario algunos temas muy importantes como es el tema del código laboral o de la marcha misma eh, de el sindicato que son muy relevantes pero no es lo que hoy día se está eh, hablando eh, no eh, no es lo que hoy día se está discutiendo en el congreso de manera tan acalorada y que estamos tratando de escarmenar un poquito para que nuestros oyentes eh, puedan entenderlo. Entonces a pesar de que sigamos con el mismo código laboral eh, que señala hay Mario titulares. hay algunos cambios que tienen que ver uno con el fortalecimiento de los sindicatos en el sentido de que representen mejor a eh, los trabajadores entonces cuando lo que negocia el sindicato no va a llegar y poder extenderlo a los demás es sin lugar a duda un incentivo a que la gente se sindicalice hay algunas no? algunas precisiones que, que hacer al ¿No, es sí. no es así, no es como yo lo entiendo eh, ya, hay, pero, hay, que hacer, hay que hacer una sí. precisión ese. en la actualidad tenemos una norma que permite al empleador unilateralmente extender, extender no. los sí, beneficios de un instrumento colectivo vale. extensión que al ser unilateral también puede ser total o parcial claro es, voluntad, le... es voluntad del empleador si extiende no los beneficios de y esto, esta circunstancia irroga a los beneficiarios una obligación para con el sindicato que yo diría que es una reivindicación tenue respecto de cuál es el conflicto que realmente encierra y es que deben sufragar o, o, o participar de parte del costo que tuvo el sindicato en la negociación colectiva, pagando el 75% de la cuota sindical. ¿Qué significa esto? Que en el fondo, esa extensión de beneficios no le resulte gratis a aquellos que no se molestaron en negociar colectivamente. Claro, pero es una cosa económica, no es... Pero también encierra justamente lo que usted planteaba, doctor, al comienzo, y es que aquel que sabe que va a recibir de todos modos los beneficios en realidad tampoco se expone Obvio. frente al empleador. ¿Cuál es cuál es la idea de, de la reforma en esta materia? Aumentar ese costo, no claro. es prohibirlo exactamente, no, pero sino que, que hay un incentivo mayor a la del sindicalización. Del 0.75 aumentarlo al 100%, es ya. decir, que le cueste exactamente lo mismo. Yo estoy de acuerdo con usted, es tenue. Es tenue el cambio. Pero esto va engarzado, va de la mano ...con que deje de ser unilateral. Ahí hay una diferencia muy relevante y obviamente se amarra con todo lo que hemos estado discutiendo... ...y es justamente el concepto de la titularidad sindical. sindical. Es decir, que aquella extensión de beneficio, además de la necesidad del trabajador... ...de aportar el 100% de la cuota sindical, signifique también la necesidad de establecer un acuerdo entre el empleador y la organización sindical. ¿Qué significa esto y con esto cierro justamente esta parte? Que aquel trabajador que va a ser beneficiario y que va a tener que pagar lo mismo que un socio, en realidad se le está invitando. Mejor, va a usted le va a costar lo mismo. Intégrese al sindicato, intégrese al conglomerado que representa justamente a los trabajadores ante el empleador y por cierto con eso fortalezca su capacidad de negociación con la empresa que es más fuerte que usted Lord. Lo otro de las empresas que también es una desventaja para, para los sindicatos y la empresa es que la empresa puede levantar un sindicato al interior de la empresa ¿eh? es decir, la empresa puede levantar su propio sindicato, puede hacer grupos negociadores paralelos cuando aclaremos que eso es ilegal, digamos está hablando en los hechos ¿Lo <risa> absolutamente ilegal, pero lo, lo hace pero hoy ahora se prohíbe específicamente siempre que haya... ha estado prohibido ah, siempre, siempre ha estado prohibido <risa> eso, eso, ni que ah, porque sucede tan <risa> habitualmente claro. que pareciera que fuera claro, es que eso nos debilita nosotros como interempresa por ejemplo el sindicato nuestro es interempresa, porque líder ha tenido cada local un root, hoy en día se ha agrupado solamente en cinco root, que tiene que ver los Acuenta, los Econo, los Spread, lo Hiper y Alicer, pero sin embargo, eh, nosotros eh, no limita porque la empresa, reitero, si su voluntad es hace la negociación y si no lo es, levanta el grupo negociador de paralelo y negocia con ellos. Yo uh, creo que eso es necesario explicarlo precisamente. es lo mejor porque la verdad que los que no estamos en el rubro laboral, como seguramente muchos de nuestros oyentes, claro, no lo terminamos de entender. A ver, lo primero es que una organización sindical sí. es un grupo de trabajadores que se organiza y precisamente a fin de representar sí. los intereses de los trabajadores. Pero nuestra legislación ha establecido también diferentes tipos de organización sindical tenemos el sindicato de empresa, sindicato de establecimiento y en particular en la figura del sindicato interempresa es aquella que reúne a trabajadores que prestan servicios para distintos empleadores y por tanto en el fondo es una especie de supra organización claro. sindical del un solo dueño que va a buscar que en cada una de las empresas donde presten servicios sus socios pueda existir una representación. Y el otro concepto que es importante entender para justamente conjugar los fenómenos que se producen es la idea de los grupos negociadores. ¿Qué es? Y que también está inserto dentro de el concepto de la reforma que se ha planteado. El grupo negociador es una figura que nuestra ley establece para que las personas que no están sindicalizadas puedan, sin embargo, organizarse pero solo para efectos de negociar negociaciones colectivamente. No hay necesidad de sindicalizarse. Así es. En el fondo, si nosotros hablábamos de que... ¿Pero ex... eso se va a seguir permitiendo? ¿Mientras sigue la interempresa? Sí. Eh, bueno, en realidad la, la, la respuesta concreta creo que ninguno de nosotros la tiene, porque <risa> eh, el Congreso <risa> bueno, de es... Va a ver el, cómo claro. va a salir, pero ¿cuáles son la, ¿Cuál es, la, cuál el, el, son los puntos en discusión ahí? ¿Cuál es el elemento central? Los grupos negociadores naturalmente que son un artificio que va a ser... Así es que una organización Disminuye el poder del sindicato compita claro, con los por sindicatos supuesto. y esa organización superflua nadie va, poder, nadie va a poder nadie va a poder impedir que sea el propio empleador que organice estos trabajadores para que negocien colectivamente aquel que lo hace de esa manera además va a quedar afecto a un instrumento colectivo y por lo tanto aun cuando con posterioridad se integre a un sindicato no va a poder negociar a ver, pero, es alto, a, es sí, alto sí. Pero, a ver, perdón, aquí yo puedo, trato de poner un, un tema de, de comprensión como salió este proyecto de la Cámara de Diputados ¿se prohibía los grupos paralelos negociadores? se hizo una, una diferenciación lo que lo que se prohibió es que existan grupos negociadores en las empresas donde hay sindicato o al menos esa es la pretensión claro, cuando hay de... sindicato no puede haber un grupo Así es, negociador no paralel hay parlamentarios ¿no que han planteado que ello atentaría contra la libertad que de algún modo obligaría al trabajador a tener que pertenecer al sindicato lo cierto es que hay bastante de trampa en, en esa en esa locución cuando uno entiende por ejemplo no porque puede no sindicalizarse pero no formar parte de un grupo negociador paralelo son dos cosas distintas no ya entonces creo que ahí queda más claro entonces un punto eh, importante de lo que está en discusión es la capacidad de negociación del sindicato en eh, la y eh, eh, a la hora de la negociación colectiva no y la existencia o no de estos grupos paralelos ahora yo entiendo que ayer en el senado se aprobó también eh, esto de que no existieran grupos eh, paralelos y eh, eso está dentro del sindicato interempresa ya una pregunta tenemos bueno, aquí don del don raúl. don raúl buenos días, Hasta, buenos días. Sí, ahora sí, ahora sí. Ya, eh, Mira, yo trabajo en un condominio está muy lejos No se escucha mucho, don Raúl ¿Ahora? La red, no? no, ahora acabo de apagarla Ahí. Ya. Ahora sí Ahora sí, parece Ya, ah. ahora sí eh, Yo trabajo en un condominio eh, Y este es el condominio ¿Cierto? Eh, eh, de varias etapas ¿Ya? Es de varias etapas Y la cosa es que Esto está administrado la primera etapa por una administración. Y la segunda etapa acaba de estar con, con otro administrador. Quiero saber que para nosotros, en qué punto nosotros estamos quedando, porque en estamos quedando más o menos al porque la primera administración se la va a dar a la segunda. Quiero saber si este, en un dado momento, la administración de la primera etapa, de la primera etapa, ¿Se puede tirar a quiebra y qué pasaría en eso? Ah. La verdad, yo don Raúl, algo, es yo que... Yo algo entendí sí, algo pregunta, entendió. A ver, ¿sí? adelante, porque yo no entendí <ríe> mucho. ¿Qué va a responder, don Raúl? El trabajo del condominio, Sí, bien. Eh, don Raúl, hola, muy buenas tardes. Si entendí correctamente, la, la pregunta suya apunta a la necesidad de entender cuál es su relación con el empleador cuando trabajando, desempeñándose en un condominio, este pasa a una nueva administración o tal vez eh, tenga que pasar a una siguiente etapa de, del condominio. Eh, si estoy en lo correcto, tenemos una norma en el, en el Código del Trabajo, que es el artículo cuarto, que establece la continuidad de los derechos laborales, no importando el cambio en la persona jurídica del empleador, el cambio en el dominio, la posesión, uso y goce de quien aparezca como la parte empleadora, es decir, si alguien compra o si cambia la administración, el, los derechos del Usted trabajador se deberán mantener perseveran. los derechos se verán. Ello a menos que, y esta es algo que importa es importante que la la gente sepa, firmen un finiquito, porque ese es un hito en donde el trabajador está confirmando aceptando. con su voluntad el quiebre de la relación laboral. Y si hay una eh, continua, una una siguiente, en el fondo es una nueva relación laboral y por lo tanto todo lo adquirido hasta esa época se perdió. A ver, si entiendo... Bueno, don Raúl, primero decirle que el que le está contestando es don Pascal Merino, abogado de la Inspección del Trabajo, y usted también pueden ir para allá a consultar sí. eh, yo aprovecho de, de pasar aquí no, porque la idea de esta audición justamente es que la gente sepa dónde consultar sus derechos y podría ir a la inspección del trabajo acá en Puente Alto que queda en el edificio Don Carlos, ¿no? Así es, es, eso es, en es una, un dato práctico 0 180. pero lo que eh, yo entiendo es que entonces si hay un cambio en la administración lo importante y usted quiere Eh, que se le mantenga sus beneficios no tiene que firmar un finiquito. Si sí, va a haber una continuidad en la relación de trabajo Eh, por cierto que no existe ningún cambio en sus derechos laborales en tanto permanezca el contrato de trabajo o económico. sea no tiene que firmar el finiquito si ¿es firma finiquito efectivamente está aceptando o sea, está el aceptando porte. que se acaba sí. y por lo tanto entra dentro de una nueva negociación eh, los uh, derechos laborales entonces yo creo que eso es bien importante la pregunta don Raúl y el otro aspecto que, que comprendía la, la, la pregunta eh, tiene relación justamente con lo que planteaba el dirigente sindical que es con los famosos... Mario. Multi Don Mario, Aro. Mario. Mario Aros. Mario Aros. Mario <risa> <Sí, no> Aros. <sabía. risa> ¿Qué tiene que ver con los famosos Multirrut? ¿Qué significa que un trabajador preste servicios para un una etapa del condominio, después para otra etapa? cual si fueran Qué empresas horror. distintas? Sabemos perfectamente que entre, misma, pues. entre distintos... ¿O, o lo pueden trasladar a otro edificio del mismo dueño? Entonces, la pregunta es que si yo construyo un edificio, ¿va a ser una empresa la que construya el primer piso? ¿Otra la que construya el segundo? Naturalmente <risa> que no. Solo. Hoy día, con la ley del multirrut se hizo un avance, tampoco se ha resuelto del todo el problema, pero al menos los trabajadores cuentan con derecho a preguntarse y a reclamar, a exigir ante un tribunal que se investigue si existe una continuidad si laboral la también en cuanto al empleador. Mm. Y, por consiguiente, entender que todos estos trabajadores, root o todas estas empresas, en realidad forman una misma unidad económica. El juez determina ahí. Así es. Y los interepresas... ¿Ese es ¿tiene? juez laboral? Así es, sí. así es. es Contémosle los, es que... a los que nos escuchan que existe una justicia existe, laboral. Porque... Existe, existe. Existen los tribunales laborales en todo Chile. Aquí en Santiago no es la excepción. Existen varios tribunales laborales, ¿no es cierto? Ya que hay en Puente eh, frente a la municipalidad. Ajá. Están, está el juzgado de Puente Alto así es, sí. así Bien. que hay que recordarle a, a, a aquellos que están sindicalizados o no están sindicalizados eh, eh, recordemos que la reforma no es solamente para los sindicalizados la reforma para todos los trabajadores eh, <coughs> eh, tienen que eh, ver que si son interempresas y existen varios RUT y quieren unificar las condiciones de estos RUT en una sola negociación tienen que ir a un juez tienen que, apelar a, entonces, tienen, juez tienen que hacer una para... denuncia como corresponde a través de un abogado Eh, hay que hacerse acompañar con un abogado para hacer la denuncia correspondiente en los tribunales laborales y el juez va a pedir, va a exigir toda la documentación necesaria para demostrar, porque uno también tiene que demostrar ¿ah? que realmente sí. todas esas empresas pertenecen a un solo dueño Dicho sea de paso, el juez laboral lo que hace es encargar a la dirección del trabajo la investigación ah. por lo tanto, más allá de que cuente con todas o no con las pruebas el trabajador va a tener ayuda en términos de que existe un, un estamento técnico que va a investigar claro. y cuyos hallazgos van a servir de prueba ahí precisamente la... ahí, para el juicio. Ahí, ahí eh, eh, hay un énfasis también muy importante porque nosotros hemos sido parte de ello, de ese tipo de denuncias esto si nosotros lo hacemos por ejemplo esta denuncia previo a, al término de la negociación para empezar otra es un problema es decir hay que tomar los resguardos respectivos de hacer esta denuncia lo antes posible Lógico. y no esperar antes... A que vaya a venir la negociación, claro, porque por, va a llegar tarde. Claro, porque porque esto se puede alargar. La, mientras que hay un fallo laboral, pero asimismo también ellos tienen otros tribunales, pueden apelar, decir eh, sí pueden alargarlo, pueden hacerlo dormir el tiempo que quieran, obligando a, a, a los dirigentes de llegar a un acuerdo. A la hora de tener que judicializar la continuidad del empleador efectivamente yo estoy de acuerdo con usted en el sentido de que es un rol más bien preventivo y en donde los sindicatos precisamente tienen mucho que decir mucho. porque son aquellos los que van a organizar los a los van a y van a presentar no solamente la negociación aparte que hay que, hay que la, la espera de los socios no es igual que los de dirigentes, los socios siempre están esperando resultados que sea lo antes posible entonces ahí uno se ve presionado como dirigente a apurarlo Pero reitero, eh, si se va acercando el término de la negociación, es un problema. Ahora, eh, yo creo que es importante dentro de esta conversación eh, saber, eh, y al final me gustaría que dejáramos tres minutitos para ver más el rol de la inspección del trabajo en todo esto. O sea, eh, si don Raúl puede acudir, quién, si los sindicatos pueden acudir, eh, que lo dejemos como entre paréntesis, pero quisiera terminar esto o no... Eh, de la reforma creo que hay un tema que nos falta eh, mucho que tiene que ver con el derecho a la huelga efectiva porque eh, en todas partes del mundo eh, se entiende que tiene que haber negociaciones pero que si no hay un mecanismo de fuerza por así decir de parte de los trabajadores para poder hacerle entender al empleador de que aquí la gente está dispuesta a luchar por sus derechos es muy difícil avanzar en conquistas eh, sociales y ahí viene, ¿no es cierto?, el origen, por así decir, del derecho a huelga, que es tener un mecanismo, porque siempre habrá la posibilidad de conversación, en fin, de mejora, pero eh, tiene que haber un mecanismo final, por así decir, que eh, obligue a la, a la parte empresarial a... Yo to insisto a todos los que los y las que nos escuchan no es de Chile, esto es del mundo. ...y para eso existe la Organización Internacional del Trabajo... ...organismo dependiente de las Naciones Unidas... ...que regula estos temas... Eh, ...porque esto es... Uh, ...no solamente, insisto, aquí en Chile... ...ni en Puente Alto, sino que ...en todas partes del mundo... ...pero veía inquieto aquí a mí... Eh, ...he hablado mucho, parece... ...hay a ver, tanto tema que Pascal, conversar... Sí, ...hay mucho desgracia... Uh, ...bueno, con este cuando tema uno de, habla de, de mecanismos de presión... ...a la hora de la negociación colectiva... Tal vez lo más importante es dejar de satanizar el concepto, ¿Sí? negociar colectivamente no, es tan natural para... como que un empleador si lo que quiere es lucro lo que hace es insertarse justamente en el mundo de los negocios y parte del negocio es también discutir con sus propios trabajadores y en tal sentido ¿qué herramienta de presión puede tener un empleador? muchísimo el empleador, muchísimas. El empleador tiene empleador. muchísimas sí. la más brutal el despido Lógico. la pérdida de la fuente de empleo de una familia y por lo tanto algo tiene que oponerse a ese empleador hemos respondido ya una parte y es que eh, la organización de los trabajadores eso ya los fortalece Lógico. pero a la hora de organizarse cómo se va a enfrentar la organización durante la negociación colectiva con el empleador porque bastaría con que los empleadores dijeran que no a todo y que por cierto es lo que vivimos hoy en día los empleadores recurrentemente dicen que no a todo el pliego de peticiones ¿qué es lo que puede hacer el conglomerado de los trabajadores para poder encarar esta situación? la mayor de las herramientas y que es de última razo es la huelga la huelga significa que los propios trabajadores asumen un sacrificio y eso también involucra un sacrificio para la empresa ¿por qué? porque durante la huelga el contrato de trabajo se suspende. Y esto significa que ellos dejan de percibir remuneraciones. Es decir, duele Ay, para los trabajadores. Eso, ¿no? Pero por su parte, el empleador también debiera tener una merma en su producción. Si al empleador se le permite reemplazar a los trabajadores en huelga, ¿de qué estamos hablando finalmente? Es casi un chiste. Es decir, no tiene ningún costo claro. para la empresa que los trabajadores se vayan a huelga además no les va a pagar remuneración o sea, invalida el mecanismo efectivamente de presión la si pregunta no hay... final es si hay derecho a huelga en Chile es claro y claro. ahí es donde elevamos esto al derecho fundamental que es la verdad que nosotros dejaríamos de hablar de huelga cuando el país cuando yo digo el país, estoy hablando de los empresarios que, que, que están a cargo de este país entendieran que el sindicalismo o los sindicatos en chile son sus aliados no son la contraparte no es un enemigo es decir hay algunos países europeos que incluyen a los sindicatos como parte hacia parte de su desarrollo económico es decir lo incluyen es mejor tenerlo, porque sin trabajadores no hay producción recto es <risa> una cosa tan fácil es, es, como no, esta ¿no? es, es más soledad es más soledad yo podría mencionar tres países que realmente crecen gracias a los sindicatos Porque mientras los sindicatos se alineen, sepan que hay que lograr, ellos van a hacer producción para su próxima negociación. No como aquí es a la inversa. Le duele el empresariado porque lo pone como enemigo, de tal manera que este es un gallito al final, ¿cierto? Que uno tira para los trabajadores y el otro tira para, para, para el lado de él y al final nadie gana. Eso afecta, no, es que eso afecta el tema, el, el, en la economía pierden. afecta sí. ¿me entiendes? Inclusive terminan echándolo a los lo más reaccionarios y al final el, el empleador termina con menos lucas al final. Creo que Entonces, es súper relevante lo que está señalando supuesto, Mario Pero por supuesto, ahí cuando nosotros en este país entendamos de que los sindicatos son sus aliados sindicatos, es parte de ello hay que llamarlo así como se hace anualmente, nosotros vemos que la empresa se sienta y dice, el crecimiento anual de este año va a ser tanto sobre el año pasado ¿por qué no incluye los sindicatos ahí? Si lo, si lo incluyera lo obligaría y le diría ¿cuánto van a producir ustedes como sindicato en este año para la próxima negociación? ¿cuánto quieren que lo aumentemos? ¿el 30% en, todo, en todos los beneficios? listo, entonces aumentemos, con, aumentemos 30 en el 30% la producción ¿me entiende claro. entonces dicho, termina siendo el puente, claro, naturalmente obvio, entonces eso es una buena no solo estrategia Esa es una buena forma de convivencia entre sindicato y empleador. Sin embargo, en la medida que esto se ve así, hablamos de huelga. Terminamos hablando de cómo nos defendemos, ¿me entiendes? La única arma en Chile que tiene los trabajadores es la huelga. Sí. Y cuando se dice que la huelga tiene que ser de esta o de cual forma y que no afecte nada al empleador y que puede no solamente reemplazar, sino que ni siquiera puede entrar al establecimiento y si rompe algo será denunciado, hasta fue puede ser desaforado, se judicializa y va a ser esa desaboral dirigente se pone en riesgo todo el tema sindical entiende y esto es lo relevante de lo que está sucediendo hoy día con hoy la, día, discusión la discusión ah, no, en el congreso porque es. si ustedes recuerdan comenzábamos hablando sobre la necesidad de eliminar las excepciones del actual artículo 381 es de decir que quede simplemente la expresión que está prohibido el reemplazo de trabajadores en huelga eso fue aprobado embargo, sin embargo, hoy día, la pregunta que nos plantean en los medios es ¿cuáles van a ser los mecanismos de reemplazo? Es decir, estamos casi retrocediendo. Tengo una pregunta abogado. ¿Puedo irse ante Por favor. Una pregunta aquí para don Pascal. Don Pascal Merino, abogado de la inspección del trabajo. Muy bien, Pascal. Llamó un señor anteriormente que estaba muy preocupado. Agradece el programa que está muy interesante. La pregunta puntual que tiene él, siendo conserje años de servicio en la administración se puede tirar a quiebra para no pagar los años de servicio a ese trabajador Buena eh, yeah. bueno Esa es la que te hace el día el, el, el día de hoy es el día de hoy el día de de hoy el consejero de muy muy atento el día de hoy el día de hoy el día de hoy primero yo creo que es necesario entender qué es la quiebra porque no es que yo por voluntad decida simplemente se le esto y por lo tanto no pago Naturalmente que la quiebra importa un procedimiento que también se judicializa y en donde eh, este los, el conjunto de acreedores va a poder rescatar los dineros de lo que quede del de deudor fallido. Dos aspectos al menos principales. Uno, la investigación acerca de si esa quiebra es producto del mal estado de los negocios o si es producto de fraude y por lo tanto eventualmente, que la, el susto de, de, y por lo tanto de que hay responsabilidad personalísima en donde hay alguien que está cometiendo un delito para defraudar a sus acreedores en segundo lugar entendiendo perdón a, que, a que a quién le debe, eh, el trabajador sería un acreedor y, y en segundo no, lugar hay que también comprender que el procedimiento de la de la quiebra no es asume que todos los acreedores sean lo mismo. Uh -huh. No es lo mismo que yo deba impuestos a que le deba al a, trabajador. A una, no sé, porque tengo un crédito un en una caja social. Naturalmente que existe una prelación. Es de Prela decir, un orden, un orden eh, mediante el cual se son, paga. ¿Quiénes son los acreedores preferentes? Correcto. El primero va a ser siempre el fisco. Uh -huh. Pero muy cercano <risa> al fisco <risa> los trabajadores Hay un, hay un tope en cuanto a la preferencia, pero que es un tope bastante alto, por lo tanto, en general es el 100% de lo que le deben al trabajador por la prestación de sus servicios que se eh, puede llegar a cobrar. Y estamos hablando, si estábamos hablando del mismo señor que, no, no que nos preguntó delante... Eh, Yo imagino que tendrán el dominio sobre algunas propiedades, estábamos hablando de condominios, es decir, aquí hay una responsabilidad que se puede extender a bienes susceptibles de ser eh, reducidos a dinero a ver, en un procedimiento. Don Pascal, quería Mario agregar algo respecto al mismo caso. Solamente Yo... mencionar que en caso de que de que hay, hay un sindicalizado ahí, respecto al tema que habló ya el abogado pero existe un sindicalizado y ese ese dueño tiene más edificio tiene más propiedades por si acaso el sindicato no muere eso es lo que quiere decir Muy no bien. muere no muere el sindicato continúa y ahí puedo mencionar inclusive un ejemplo real que cuando los mercados líder comp compraron la, los famosos eh, franceses aquí eh, los carrifort había un sindicato en carrefour al, al abolirse y terminarse los carrifort pasaron a comprar líder y el sindicato no terminó y producto de ese sindicato alguno dirigente se hizo el sindicato que hoy día existe en, en todo el Alba, líder Chile. Así es. perfecto, pero yo quería eh, bueno, a propósito <risa> eh, al tiro vamos a, a <risa> otra pregunta, pero es que yo creo que no terminó de quedar claro eh, quizás o, o a mí me, me costó eh, en el sentido de que si se alega que se va a quebrar, ese es un procedimiento la quiebra es un procedimiento que no solamente interesa al que está quebrando, sino que hay una regulación, hay una legislación hay un, sí, un eh, que un procedimiento, un procedimiento que resguarda de, o que debiera resguardar de alguna manera los, los derechos de los trabajadores sí, eh, de esa empresa que está quebrando. Entonces yo creo que ahí no están solo los trabajadores no. aun cuando no haya sindicato no, y yo no sindicato. llamaría a estos trabajadores inquietos a que se investigaran y se acercaran de nuevo, yo le estoy haciendo no, propaganda y denunciaran también o sea, de, denunciaran claro, claro. Eh, ante eh, la... Y yo voy a compartir la propaganda porque aquí hay más de un actor que puede intervenir en ayuda de los trabajadores. Es, me... Por una parte está sí. la inspección del trabajo abierta de lunes a viernes de 9 a 2 de la tarde eh, pueden hacer consultas, constancias, denuncias pero también existen otras instituciones ya habíamos mencionado a los juzgados de letras del trabajo que aquí en el caso de Puente Alto se encuentra frente a la municipalidad en calle Concha y Toro eh, con las nieves y también en el mismo edificio Don Carlos, en el piso quinto se encuentra la defensoría laboral que es una un organismo que es un organismo sí. que provee de abogados a los trabajadores que deben enfrentar en juicio Gratu gratuitamente gratuitamente, gratuitamente sí a sus ex empleadores o a sus propios empleadores habiendo contrato vigente dependiendo de la materia y en donde también pueden obtener no solo la asesoría sino que derechamente la representación judicial vamos necesita. a tratar de traer a ese defensor, sería interesante varios. son varios no, y son más mujeres que hombres eh, sí. eh, eh, o sea ahí eh, se da el género para sí. un próximo próximo Eh, para un próximo Porque se nos está acabando el tiempo dale, Aquí el tiempo dale, pasa dale. muy rápido Había una última pregunta Ya, eh, la pregunta de parte de Cecilia Arena Felicitaciones por el programa, muy interesante Por favor, pregúntenle al panel Si un propietario puede ser administrador De un edificio Y la segunda pregunta que quedó pendiente De parte de Gabriel Pulcal, colombiano Soy el trámite de nacionalización ¿Puedo pertenecer a un sindicato? Muy, buenas preguntas, muy buenas preguntas Ya, adelante A ver, al, al, al amigo Nos contesta Mario Arias, presidente del sindic... de, lo, de, la eh, perdón, de la central unitaria Acá de la provincia, provincia de No sé su nombre, del señor colombiano Gabriel, Gabriel Gabriel, no te tienes que preocupar por eso La Organización Internacional del Trabajo eh, es internacional. Gracias, gracias a Dios Es internacional <risa> es, es a nivel mundial Yo quien habla Todavía no me nacionalizado. Todavía no me... Gracias a las Naciones no, me... <risa> a la <risa> no, a, la, a <risa> <risa> Resulta <risa> que no me he nacionalizado. ¿eh? Así que soy presidente de la central y tengo otros cargos por ahí también. Mario por lo tanto, es peruano y conduce aquí perfectamente la, CUT, la central unitaria. Y también unitaria soy dirigente aquí. nacional de un sindicato muy importante que es Walmart Chile. Soy presidente de un sindicato. Por lo tanto, eh, decirle a, al amigo Gabriel que no se preocupe de eso. Chile, en esa parte, es un gran país que da esa, esa oportunidad de... A muchos les incomoda, pero pero eh, la ley es así y, y bueno, y estamos en este país que se tiene que sentir cómodamente, sí puede ser dirigente Muy sindical. bien, a Gabriel. A Cecilia Arena. Bueno, la, a la par. primera pregunta. Eh, derechamente no existe ningún inconveniente. El empleador puede disponer, digamos, de sus bienes como quiera. Al revés, yo diría que más que un peligro... Eh, representa una forma de hacerse visible del empleador que administra aquello, de lo cual además es en parte propietario. Así que Hay que ver los estatutos ahí también. Yo creo que hay ciertas reglas al interior de, de la ley de condominio, donde eh, yo creo que según eso también podría ser una persona justamente que vive ahí. Es, no existe ningún inconveniente. Ningún inconveniente. Es decir, si sí Cecilia podría ser entonces un dueño administrador de... Sí. Eh, la sí. eh, de aquella eh, empresa y a Gabriel también una nota positiva bueno, yo estamos terminando este programa eh, creo que ha sido sumamente interesante yo desde ya lo, los quisiera comprometer para un nuevo panel, eh, <risa> hay mucho que, hablar. Hay mucho que hablar vamos a ver en definitiva cómo sale la reforma laboral yo creo que algo hemos ido avanzando clarificar, no todo sí. es complejo el tema Eh, pero eh, la verdad es que Si no avanzamos En los derechos de los trabajadores Este país va a seguir siendo muy desigual Necesitamos avanzar En esto si es que queremos Una mejor distribución de la riqueza No puede ser que trabajadores que tienen contratos formales Vivan en condiciones de pobreza Como eh, es hoy día en Chile Porque eh, siempre se quiere tener el prejuicio ¿no? De que los pobres son aquellos eh, Que no trabajan, que son flojos Desgraciadamente no es así Mucha de la gente que está en situación de pobreza Trabaja, tiene problemas Eh, contrato y resulta que Trabaja en condiciones eh, Por ejemplo En las empresas de aseo eh, Por horas parciales eh, Y no alcanza a llegar ni al mínimo Porque no tiene la jornada completa ¿No es cierto? Y es dueña eh, De casa muchas veces Mujeres que son las que tienen peores Condiciones. condiciones Necesitamos entonces mejores condiciones laborales para todos y todas. Desgraciadamente muchas de estas empresas no pueden asociarse, sindicalizarse y por eso todavía tenemos un largo camino que recorrer. Amigas, amigos, me gustaría... Eh, que nos vayamos despidiendo si quiere don Pascal aprovecha de hacerse ahí un poquito cada uno un poquito de propaganda como digo yo bueno yo la verdad es que debo principalmente agradecer la invitación ha sido tremendamente interesante nos quedamos con ganas de conversar sí, con gusto, a poco así es que la invitación la sabremos tomar nos llegue eh, sencillamente señalar que respecto de lo que está ocurriendo y día con la reforma en el congreso hay que prestar atención y no caer en las trampas de aquello que se dice sencillamente que se informa los que interpretan en la prensa claro, <ríe> claro. Eh, entre otras cosas por ejemplo solamente en los empresarios pymes que los han utilizado como uno de los elementos que se de batalla claro ¿no? pero curiosamente los utilizan los grandes empleadores cuando ellos son tan víctimas de la desigualdad <ríe> claro como los trabajadores ¿No a ellos a quienes se les paga a 30, 60, 90 y hasta 120 días? Entonces nos preguntamos cuál es el lugar que nos corresponde en nuestra sociedad, sencillamente la igualdad, que tal vez es una aspiración, hoy día está muy lejana. Y por lo tanto propender hacia estos granitos de equiparar las injusticias que tenemos sociales que existen en nuestro país, naturalmente que es una forma de avance. Muy bien. Don Pascal Merino entonces, abogado de la inspección del trabajo, disponible aquí en Don Carlos, segundo piso en el edificio Don Carlos. Y Don Mario. Si bien es cierto hay una crisis de desconfianza ciudadana, yo diría que estos estos avances que se están haciendo son sustanciales. Es muy importante hablar lo que significa la titularidad de la empresa eh, respecto a los sindicatos Para mí no me deja contento, pero me deja tranquilo, es decir, se ha avanzado en esa parte. En cuestión de la extensión de los beneficios yo creo que se va a llegar a entender y creo, estoy, estoy ahí optimista, que vamos a llegar a, a, un, a un buen puerto porque entendemos y entendamos que el empleador no puede ser unilateralmente quien decida si se extiende o no los beneficios porque eso es como debilitar los sindicatos. El derecho a huelga, eh, también yo creo que, si bien es cierto que no vamos a tener lo que esperábamos, pero hasta ahora, por lo menos hasta ahora, lo que se ha visto es un gran avance. Esperemos que el tema de la interempresa se solucione eh, y va a ser una gran discusión espero ahí nos escuchen también a, a, a los trabajadores. Y por último eh, si me permites, manifestar que hay un paro el día 22, este paro por si acaso no es contra el gobierno ni la presidenta, es para recordar a los senadores y diputados que son los que los que levantan la mano, que al final no se resten, sino que se sumen a que estos cuatro ejes importantes, programa del gobierno, se cumpla como corresponde. porque que se suban a ir construyendo claro, una eso sociedad es, es un poquito más justa. Más ¿no? justa, y ojalá que eso ocurra. Justamente el día 22 es eso, y nosotros en Puente Alto, como CUT, marchamos del Sotero del Río a la plaza, eh, manifestando... ¿A qué horas, Mario? Eh, nosotros marchamos desde las 10 y media de la mañana... Ya que estamos haciendo hacia, la, hacia <risa> la... Hacia la plaza. 10 ¿eh? eh, y media una, una, una desde el pacífica. Sotero... Así hacia es, la plaza entonces el día 22, el llamado de la Cura. Así es, y por, último, mí... mañana, Ay, por último mañana, eh, recuerda que yo soy presidente de una mesa político-social sí. y eh, mañana 12 de marzo a las 15 horas se va a realizar un ampliado de organizaciones de derechos humanos en la provincia Cordillera, la cual eh, van a estar con la participación de la Asociación de Derechos Humanos, Cultural Derechos Humanos, Salvador Allende y eso eh, va a ser, creemos algo importante para los empresarios políticos que este gobierno de una u otra forma está escuchando y está tratando de resolver algunos temas que son netamente compensatorios. Así que eso, manifestar que se va a desarrollar eso, estas organizaciones, el empleado y eh, por ende esperemos que la más que todo ellos los que están interesados vayan a estar hoy Muy bien, no alcancé a hacer mis avisos porque se nos fue totalmente el tiempo así que vamos a tener que conversar aquí con la radio a ver cómo lo ¿Cómo podemos hacer Amigas, amigos, ha sido eh, sumamente interesante, quedamos comprometidos una vez que se apruebe la famosa reforma laboral, esperemos que sea antes del 22 que tengamos Eh, algunos de estos aspectos de fortalecimiento y un granito en el camino a una sociedad mejor muchas gracias muchas gracias, eh, muchas gracias por la venida y a la radio gracias, por eh, su paciencia. gracias ser el amor es el calor el calor que me